teléfono del programa 22 872 7871. y recuerda todos los sábados desde las 10 de la mañana como ahora tu programa se encribal dejamos con ustedes a su amigo y servidor mario ibáñez seréga de... comenzando nuestro programa en we are sudamerican rockers una sola vez ¿Cómo se llama este programa? Espacio We Are Sudamerican Rocker. Nos vamos con este grupo mendocino cuyo nombre es Enanitos Verdes. Ya te viene verde, a la vuelta te comento. Pero Hola, buenos días eh, Les saludo en este día 21 de mayo del año 2022 un día especial, un día feriado sábado 21 de mayo en donde se celebra un año más de las glorias navales en nuestro país tantos recuerdos tantos años, tantas generaciones eh, la verdad que han transcurrido ya muchas generaciones de lo que fue el combate naval de Iquique. Allí tenemos un personaje emblemático, valiente, audaz, como lo fue Arturo Prat y la verdad es que esta historia de nuestro país, ese combate naval de Iquique, como no olvidar la Esmeralda, el Huáscar. ...que era un buque eh, muy poderoso... Eh, ...allí al mando de Grau... Eh, ...en lo que era la, la marina eh, peruana... ...pero nos quedamos con la audacia... ...con la gallardía... ...que representa el chileno... ...y en esta mañana... Eh, ...un saludo para ellos... ...fraternal... ...como también... Un saludo para cada uno de aquellos que nos sintonizan Aquellos que están en los recintos carcelarios, en los recintos hospitalarios Aquellos que están en sus hogares Aquellos que tienen el privilegio de descansar después de una larga jornada Yo aún no comienzo mi descanso Yo trabajo de noche y vengo para cumplir con una misión Con un rol que tenemos de siempre llevar una palabra a todo aquel que la necesita así que tendremos eh, un, un, una primera parte en estos 120 minutos que estaremos desde las 10 de la mañana hasta el mediodía y estaremos con un programa especial analizando la semana que fue muy noticiosa como todas las semanas que han estado aconteciendo en nuestro país y a todos los que están allí fuera de nuestro país eh, mis cariños mi aprecio y también eh, la verdad que mi preocupación por lo que están pasando lo que están viviendo acá en nuestro territorio estamos saludando a María Cristina que está en la cuarta región allí en la localidad de La Serena allí en la ciudad de La Serena la familia Araya también que está allá y bueno y seguirán integrando otros miembros ...de este grupo que todos los días sábados nos está siguiendo... ...tanto sea por radio como por las plataformas digitales... ...que se la doy de inmediato, porque después, es cierto, pasa el tiempo... ...y entramos de lleno al programa... Eh, ...y a través del 107.5... ...y en la plataforma de, de, de la radio Puente Alto, acá en la cima del dial... ...en la comuna de Puente Alto... ...tenemos también, eh, que usted puede eh, visitarnos... ...a través de aquella página y seguir nuestro programa... ...fundamentalmente lo que están lejos de, de acá de la emisora... Eh, ...en regiones o, o comunales... ...acá en, en la región... Eh, ...lo que está en el norte al sur... ...y también eh, tenemos teléfono en la radio... ...si quiere comunicar conmigo... ...es el 22 87 27 87 1... ...22 87 27 87 1... ...esa es, es la red fija... Líneas abiertas de eh, la radio Puente Alto. Tenemos www.sencribal.cl que es nuestra página web. Tenemos eh, Twitter, que usted me encontrar como arroba sencribal1, número 1. Arroba sencribal, todas estas palabras. Y número 1, todo pegadito. Eh, Instagram me puede encontrar en sencribal. Y también usted me puede, eh, si gusta, llamar al teléfono de sencribal. Más 56 9 56 83 01 42 Así estamos al aire para compartir con ustedes de música, de temas y también de una reflexión que nos ayudará a todos para enfrentar los grandes desafíos del diario vivir. Cuando son exactamente las 10 de la mañana y tenemos eh, una temperatura eh, que se anunciaba muy baja en esta en este día, pero sin embargo, fíjese que eh, actualizando la temperatura de hoy a las 10.01, tenemos 9 grados, 9 grados Celsius, y eh, me gustaría que me, usted se comunicara conmigo y me dijera dónde me está escuchando, y también poder decirme cómo está el tiempo allí en su localidad, cómo está el clima allí en su eh, ciudad, en su región, en su país, en allí en la provincia, donde quiera que esté, cierto como estamos saliendo por internet, en la radio, allí eh, en la plataforma, también los pueden ver en otros países y pueden comunicarse con nosotros. Un saludo muy especial con quien tuvo comunicación esta semana, eh, con Lizardo Madrid, un conciervo amigo de muchos años, más de 40 años, ...que está pasando un momento de salud bastante complejo, bastante difícil... ...he conversado con su esposa en la semana... ...es eh, posible que en algún momento viaje hacia allá... ...le quede confirmar... ...tengo que ajustar varias cosas mías en mi tiempo... ...porque mi tiempo es muy reducido... ...y la verdad es que... ...bueno, Dios haga una obra... ...él tiene una delicadísima enfermedad... ...y la verdad es que está preocupada la familia, sus hijas... Y está preocupada su esposa, la iglesia que él está allí gobernando en Chimbarongo. Conozco a su padre que ya tiene 94 años, desde hace más de 40 años. Pero la verdad que me, me gozo por, por, porque tenemos que tender la mano. Tenemos que estar siempre atentos a lo que es la necesidad de aquellos que la tienen. Deseo un abrazo para eh, para todos los que... No, sintonizan y soy reiterativo en eso y pueda usted escribirnos y usted pueda vernos, hacer los consultas ¿Cómo está recibiendo la audición? ¿Qué le gustaría que tratáramos en el programa? En los próximos días entrando en una era y en un, en un tiempo que es determinante vamos a estar hablando de la convención constitucional y de la nueva, en la redacción del borrador de la nueva carta magna ...en tanto en, en, en el apruebo... ...como en el rechazo, no sabemos... ...el, el, el, el pueblo, la ciudadanía que ha sido... ...obligatoriamente el día 4 de septiembre... ...pero... Eh, ...vamos a estar eh, desglosando... ...cierto... Eh, ...varias eh, áreas... ...que están allí... Eh, ...para que usted también tengan conocimiento... ...de este tema de la... ...Nueva Carta Magna... ...que regirá durante los próximos 50 años... ...en nuestro país... ...sábado, 21 de mayo... ...como le decía, y ya estamos escuchando una música de fondo... ...y le voy a dejar con este tema... ...y usted pueda, usted pueda allí regocijarse... Eh, ...y podamos compartir de una mañana de bendición... ...la mañana del Sencribán... ...así que les dejo con este tema de fondo... grande es la fidelidad de Dios para todo y cada uno de nosotros, cuando creemos que todo está perdido, cuando creemos que ya no hay esperanza para nosotros, cuando no, cuando creemos que ya todo eh, se ha desenvuelto en, en, en no haber una respuesta, siempre Dios es fiel y permanece fiel para con todo y cada uno, sin mirar que tenga una identidad con alguna iglesia en particular, con alguna religión, Dios es Dios para todos. Eh, la verdad que en esta semana hemos sentido la partida de una persona, una mujer de Dios que conocí hace bastante tiempo, eh, ella era la esposa del pastor eh, Mario Moreno, y que está en la Iglesia Metodista Pentecostal de Ventanas y allí la verdad que ella ha partido la presencia de Dios sentimos eh, su partida pero sabemos también que ella ha ganado un galardón ha ganado el privilegio de estar en el seno de Abraham eh, oramos por por eh, quien es su marido era su marido él tiene también sus bañitos es eh, un gran hombre de dios bueno la iglesia metodista venticostal está en eh, otra manera de duelo yo me quiero informar en la iglesia metodista que conozco al pastor y a ella ella es cierto eh, la pastora es eh, hija de un pastor Manuel Rojas Tapia que partió hace años y es hija del pastor que está en la iglesia de la Sistema, pastor Rojas, acá en Santiago de Chile Bueno, ella ha partido, ella es la hija de quien fuera también, de, de no sé si vive aún, estoy un poco desconectado de ellos, la pastora Seferina, esposa del pastor Manuel Rojas Tapia. Está, ellos están eh, haciendo un velatorio en la iglesia de Ventanas, allí en esa localidad, y si usted puede acudir, está cerca o puede viajar, es importante que lo haga ella eh, la verdad que ha dejado este mundo y la familia que está allí en la iglesia se lo agradecerá después de hacer este preámbulo después de entregar esta noticia que, que ha sido la verdad la noticia de la semana que nos ha impactado sabemos que tenemos que nacer, vivir y morir pero también somos humanos he tenido otra llamada durante la semana de personas que están en grave depresión, que están muy enfermas, que están muy atribuidas, que están se sienten muy solas o solos. Y la verdad que nuestra labor ministerial es poder multiplicarnos para poder llevar una palabra de consuelo a todos aquellos que lo necesitan. Vamos a ir a, a otro tema musical cuando ya son las, en esta mañana, 10 horas de la mañana con 8 minutos y vamos a tener un nuevo tema musical. por ahí tenemos eh, conectado a Rafael Cancino eh, el sobrino y la verdad que gracias por estar con nosotros eh, siempre esos aportes son necesarios ¿no? eh, y la verdad que él es un sobrino de que siempre lo está siguiendo un eh, pueblo cristiano debe estar unido y la verdad es que envío un saludo a él, su esposa, a su familia y deseo muchas ricas bendiciones para él o la tía bendiciones, bendiciones para ti también hijo y para tu esposa y también para tu familia así que gracias por estar con nosotros y compartir de este programa esta mañana está en tu dormitorio, está en tu casa allí o lo que estás trabajando, no lo sé estás transportándote a través del de, de medio de locomoción Eh, eh, la verdad que donde quiera que estén, siempre puedan sintonizarlos y escucharlos, seguirnos y compartir con nosotros a través de sus sugerencias y sus apreciaciones. Nuestro objetivo es poder llegar a todo aquel que realmente eh, necesita en estos tiempos una palabra, un, un tema de conversación que algunos son bastante complejos y de difícil solución, Pero sobre todo como mirada cristiana debemos eh, actuar siempre como garantes, como mediadores para hacer cada día un país mucho mejor, un país cada día más unido, un país que pueda fluir mucha fe, un país que pueda cada día tener conquista, tener conquista del reino que muchos conozcan, cierto, el amor de Dios. Así que gracias por estar con nosotros Rafael Cancino él, Junior El mar kajá En el momento que la tempestad te quiero un dì El viene con toda autoridad y manda calma Enesse el único que tú lo de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo es un camino en medio del mar para el pueblo de israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar fíjense que en esta mañana eh, como lo hacemos cada día sábado no <coughs> tenemos dos grandes bloques el primero es un análisis de lo que ha acontecido en nuestro país y también a nivel internacional de las últimas noticias. Ya la verdad que no podemos dejar de obviar el acontecimiento que es más determinante como es la guerra de Rusia con Ucrania. Eh, que ya ha pasado tanto tiempo y tantas víctimas y inocentes que habían partido, que han fallecido. La destrucción que hay allí y eh, los augurios que son complejos, eh, es uno de los temas que tenemos que, que considerar que son que están en la parrilla, digamos que están en, en, en la vigencia, que están en la contingencia. Y eh, la verdad es que no podemos estar eh, ajenos a los acontecimientos diarios de este, eh, diríamos, problema o enfrentamiento bélico que tanto retroceso y tantas, eh, diríamos, pérdidas ha tenido humanas como materiales, como económicas, como en todo el mundo. Después tenemos eh, alarmados un, un poco allí en Europa, eh, hay un brote cierto que es eh, no letal, pero sí complicado, y la verdad que es brote de viruela, y eh, a través de lo que es el mono, y esto eh, uh, en alguna medida se, se, se, uh, se traspasa al ser humano, a niño, al joven, al fin, hay cierto, hay cierto rango de edad también que es más, eh, más permeable, pero bueno, eh, esperemos que nos llega a Chile y si llega podamos tener eh, eh, la verdad que mucho cuidado, mucha protección con los hijos y también con todos aquellos que son vulnerables para poder, para, digamos, poder, digamos, tener estar eh, allí eh, quizás en un peligro de que puedan ser eh, contagiados con esto por otro lado estamos ya mm, derechamente la quinta ola de lo que es el COVID-19 eh, según los eh, especialistas eh, estamos en un alto índice y estaríamos llegando calculan ellos a los 30.000 infectados por semana nos espera un, un, un negro y oscuro panorama pero nuestra confianza sigue y debe estar siempre en Dios después tenemos eh, los grandes problemas que tenemos a través de, de las áreas de economía algunas eh, vacilaciones eh, en políticas tenemos y les recomiendo que usted pueda eh, extraer allí de internet la, el borrador de la carta magna y pueda eh, analizarlo antes de ir a la votación que será el día domingo 4 de septiembre usted tendrá que votar en forma obligatoria y ante esa eventualidad tienen que estar informados que los lleva a votar porque hay muchas letras chicas hay muchas eh, cosas muy importantes como hay cosas que no nos quedan claras pero gracias a leer es documentarlo ¿Qué lo que significa? Porque hay muchas palabras que son del lenguaje de hoy ¿Cierto? Eh, eh, y la verdad que aquí no queremos decir que sea mala que sea buena porque tenemos que leer ¿Cierto? Para esterilizarnos y así en conciencia votar o apruebo o rechazo Pero está compleja por algún sector de la política está complejo el, el, el tema del borrador según el sector y para otros es favorable, pero tenemos que mirar siempre el bien común y la verdad que yo digo eh, que el bien común es que la constitución política del Estado, la Carta Magna, represente a un país, no un sector que pueda ser mediunitario, mediunitario, mediano, a un país, son los 50 años de las próximas generaciones, aquí el niño que tomando y que serán eh, los que de mucha manera, perjudicados o beneficiados por la Constitución. Aquí desde mi casa rechazo, mire estamos completamente de acuerdo, yo he criticado en la semana, mucho, porque no me he informado, yo estoy leyendo la, la, la, la, el borrador, de tal manera que respeto todas las corrientes de opiniones, y no, no, no viven conmigo, no están conmigo, pero con una altura de mira, en este minuto así como está, Yo también rechazo Esto lo Nosotros queremos lo mejor Y queremos lo mejor para Chile No para algunos No para un sector privilegiado Queremos lo mejor para Chile nos digo que todo sea malo Hay cosas que son a lo mejor valorables Pero yo creo que se ha hilatado mucho este tema En cambiar una constitución Que perfectamente pudo haber sido eh, Algunos artículos Pero no en la totalidad Porque si bien es cierto, la constitución del 80 es parte de una generación que ha evolucionado, hoy, nuestra sociedad, y tenemos que hacer cambios. Pero creo, creo, en mi opinión personal, que no era necesario cierto que esto fuera tan, así, eh, diríamos, eh, tan trascendental y tan determinante que se cambie toda la constitución. bueno así lo ha determinado el pueblo hay que respetar la voz del pueblo la voz de chile el que lo dijo en las urnas y ahora viene el tiempo de poder elegir pero una vez que te informe lo recomiendo que se informe que usted lo lea son 499 cierto eh, artículos todavía están trabajando en las comisiones pero también tenemos que son varias páginas algo de 160 que están allí los artículos y que usted la lea, la escriba, o ocupe de un destacador la mención, y allí consulte, conversa, conversa con otros programas y con muchos otros programas ¿Por qué? Porque es importante que la nueva institución se nuestro país aquí tenemos que ver en un lugar imparcial debe ser una resolución que interprete y su administrador honesto interprete la mayoría de los ciudadanos de nuestro país sí. queremos que sea algo que beneficie a un sector determinado o muchos sectores que sea beneficiosa para la generación no tanto la que está hoy la que viene y entregarle una mejor herencia a ellos para que puedan tener eh, lo que realmente muchas veces han soñado, pero en buena línea. Así que eso, saludamos a Margarita Gutiérrez, Maggie Molina, Margarita Gutiérrez Molina, que está allí en la localidad de eh, el sector de la Gaucanía, eh la zona lacustre y está ella específicamente en la ciudad de Trayen, esto que está cerca de Ancón, Rigal, esto ya cerca de Los Ángeles. Y la verdad que eh, gracias por estar eh, viendo nuestro programa Y ya vamos a entrar a analizar eh, lo que ha sido eh, una semana muy agitada desde los días lunes hacia adelante Y vamos a ver los titulares del diario uh -huh. Y después vamos a entrar a, te, a, a conversar un tema que es cerrando ciclos ¿Qué significa esto? ¿Qué es cerrar ciclos? ¿Cómo lo enfrentamos? No es fácil, ¿no? nada, no, no, no es fácil Tenemos que evaluar, tenemos que, que buscar si el, eh, el cómo poder ser feliz y cerrando ciclos para abrir otros que nos permitan tener paz y felicidad. Así que vamos a ir a otro tema musical y de ahí vamos a compartir los titulares que nos trae el diario de la Tercera en este día 21 de mayo, Día de las Glorias Navales y que tiene bastante información en su contenido. En esta mañana eh, tal vez hay mucha necesidad de oración por eh, enfermedad, por depresión, por eh, diversas patologías, eh, eh, tenemos eh, quizás problemas de diabetes, hay muchas personas que están pasando momentos eh, difíciles, hay muchas personas que están viviendo momentos de tristeza. Eh, y queremos orar por cada uno de sus necesidades Por sus peticiones eh, Que esté formulado a Dios De una manera a lo mejor Que puede tener respuesta Y decir No me escuchas Dios, no. Dios, siempre me escuchas Así que siempre debemos orar en la voluntad de Dios Que el haga su voluntad Y el que determine Que es lo mejor que nos va a entregar Y aceptar aquel que nos va a entregar Yo en esta hora quiero mencionarles que siempre estamos recibiendo en la semana en cierto llamadas o a través de, de las plataformas digitales yo tengo Facebook como lo mencionaba hace un momento de atrás tenemos Instagram tenemos la página web eh, tenemos Whatsapp y siempre están tratando de comunicarse con nosotros de diferentes partes y pidiendo la elaboración ante los momentos difícil que ya están pasando así que en esta mañana los que están allí en el hospital es eh, cierto otro del río que queda cercano para emisora los que están aquí eh, en la cárcel eh, eh, puente alto donde hay muchos eh, eh, que están cumpliendo una condena diríamos eh, allí robusto de alguna falta siempre hay una oportunidad para enmendar para rehabilitarse y también gendarmes que siempre nos están escuchando Y la verdad es que, bueno, en esta hora yo quiero bendecir la todos y cada uno de ellos. Y vamos a celebrar una oración. Tenemos también el Espíritu de la Proída, que estamos allí eh, también con algunos que nos están sintonizando. Tenemos eh, necesidades a nivel sur y norte de nuestro país, sobre central. Y también tenemos eh, allí, eh, fuera de nuestras fronteras, que siempre nos están siguiendo a través de de las plataformas digitales oramos al señor colocamos un tema de fondo y vamos a orar al señor solo eres Buen Dios y Padre de Misericordia en esta mañana desde los estudios de Radio Puente Alto 107.5 en la frecuencia del dial allí en la cima del dial en frecuencia FM en esta hora usamos los micrófonos de esta radio emisora que estamos todos los sábados de 10 a 12 del día para llevar una palabra, un mensaje noticias, para que sea la mañana interactiva de Senkribal, en esta hora en forma particular y como siempre lo estamos haciendo, oramos por los enfermos, oramos por los afligidos, oramos por los que van a operaciones en las próximas horas tal vez, oramos por los que, los que ya están operados, oramos por los que están en su casa oramos por los que están en los restos los hospitalarios, los que están en los restos carcelarios. Oramos por aquellos que están delicados, muy delicados a salud. Oramos para aquellos que están pasando momentos de duelo, para que coloque consuelo, paz suya en sus corazones. Y oramos por nuestro conciervo y amigo Lizardo que está allí en la localidad de Cimbarongo viviendo un tema bastante complejo de salud. La verdad que solamente usted puede ser un milagro y Dios nos ayude para que Allí nuestra oración, nuestro grano de arena, junto con otros, puedan provocar ese cambio, esa transformación si es tu voluntad, en la vida de él. Oramos también, Señor, hacia otras esferas. No tan solo aquellos que vinculan la vida cristiana, sino que también es un medio para que el día de puedan reconocer que tú tienes poder. Fundamentalmente por Chano Garrido, un exjugador cristiano del Club Deportivo y Social colo, colo en sus mejores tiempos y el Chano está hospitalizado en los Unidos Alemanes y declarado con una leucemia que es un fondo cáncer a la sangre pero tú tienes poder, Pablo, bueno y tú vas a obrar en todos en ellos en los que están más delicados en los que tienen un diagnóstico complejo bueno, y también yo les pido a ustedes que Pueden orar por mí a Dios, así como estamos pidiendo a Dios, porque yo he estado delicado en de salud. Tengo que visitar el médico el día martes. Ya me he tomado varios exámenes y esos exámenes algunos están alterados y el médico determinará cuáles son los pasos a seguir. Pero mi confianza está en el Señor y mi labor continúa, como siempre, para llevar una palabra de aliento a una palabra de información, una palabra de bendición a todos aquellos que nos sintonizan. Visita los hospitales, los recintos carcelarios, la familia, y que en este día hermoso con una temperatura que aún está helada y que tenemos una máxima de pronosticada de 20 grados, bueno, nos ayude para poder llevar bendición a cada uno de los hogares muchas gracias Padre, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén oh qué hermoso saber que está con nosotros también nuestro pastor Nelson Roger Santander como no olvidarlo doctor Nelson, como no olvidarlo clase Villacarrera trabajamos juntos allí cuando pertenecíamos al núcleo de la Iglesia Metodista Pentecostal Cóndole de Chile y la verdad, usted, el hermano Cristino Rubilar, o el hermano Cristian más bien dicho, Rubilar, eh, pariente de, de, de, de, que en vida fuera el pastor Cristino Rubilar de Los Ángeles, bueno, después fue llamado al ministerio y hoy está por allá, por el sur. Un día le ofrecí, ofrecí visitas pero la verdad es que no me respondió, tenía una agenda muy ocupada, pero yo la verdad es que no me hago el invitado, pero sin embargo me aprecio por él y por todo que el grupo, hermano de Nieta, hermano de Jorge del Pino, en fin, grandes recuerdo de hermano Nelson, Nelson roger en su momento y ahora un siervo del Señor. Sé que las cosas no han sido fáciles, sé que él está en un proceso en donde hay una transición y... Él allí tiene que establecer eh, la sumisión que yo le comentó y desde ya tiene mis oraciones Mi respaldo usted esposa familia y que dios abra puertas de mucha bendición en un futuro mediano por qué no decirlo inmediato un, abra un abrazo y gracias por estar también compartiendo con nosotros a través de facebook live nuestro programa de hoy yo soy tu niña la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña, niña Ya cuando eh, son exactamente ojos, las 10 eh, de la mañana con 31 minutos Quisiera eh, que decirle Que tratamos de que nuestro ministerio y nuestra actividad sobre todo a través de las plataformas digitales que son tan útiles alcancen en la oración a muchos lugares donde hay una tremenda necesidad. Le mencionaba yo hoy la serena, tenemos a Cristina. Ella es una persona que está pasando un momento de salud difícil. Ha vivido algunas experiencias duras, eh tristes pero ella tiene buenas amigas también pero allí ella me ha escrito en la semana y la verdad es que me he comprometido para también cada día o permanentemente enfocarle una palabra de consuelo tenemos en el sur también eh, allí hay otras necesidades en fin, el pueblo siempre tiene necesidades pero también tenemos que agradecer lo que Dios nos ha dado y siempre Dios nos ha dado eh, por sobre todo la vida, la salud y aquellas cosas ...que tienen que ser superadas en la voluntad de Dios, por cierto que así será. Así que vamos a colocar en esta última media hora, esta primera parte... Eh, ...el análisis de la semana, lo que significado, hay harta noticia... ...y después vamos a entrar desde las 11 hasta las 12 del día que terminamos el programa... Vamos a poder hablar de algunas cosas que enfoca el diario La Tercera en su portada, que son tremendamente relevantes e importantes en lo que nos espera, en lo que viene. Así que eh, no se vaya, comparta con nosotros, apóyenos, usted también formule sus preguntas, sus dudas, y sin lugar a dudas en este día feriado que todos estamos descansando de otra manera, entre comillas, pero yo estoy descansando aquí en la radio para poder llevarlo a usted, ¿Cierto? Este programa y esta edición que cada día sábado preparamos con mucho cariño. es Cada madrugada siempre es importante buscar la dependencia de Dios y acercarnos a Él porque solamente en Él está la respuesta para todo aquello que necesita. mi socorro ha sido él nuestro pronto auxilio ha sido él el mejor amigo ha sido él así que usted fortalezca su fe y dependa de él porque en las pruebas, las dificultades y las adversidades él siempre ha permanecido permanece y permanecerá fiel me ha sostenido ha sostenit Gracias también porque se ha agregado un pastor amigo eh, lo conocimos muy joven, trabajamos juntos en relaciones públicas en las respectivas iglesias él estaba allá en La Legua, en aquí entonces con el eh, pastor Avaricio y eh, bueno, Dios le permitió eh, poder eh, juntos conocerlo en una conferencia, no sé si él se acuerda allí lo hicimos amigos como hermano, yo iba por Cóndores de Chile como delegado, él iba por eh, la Iglesia de La Legua, hoy San Joaquín, y, y eh, posteriormente Dios fue llamado eh, hizo un llamado a él para enviarlo a la Iglesia de Nueva Atacama, esto está en la comuna de San Miguel. Yo la verdad que deseo muchas bendiciones para él, para su esposa Orieta Flores, esposa del pastor flores de la Iglesia Metadista Pentecostal y la verdad es que me alegro que esté en sintonía compartiendo nuestro programa un abrazo eh, Pastor Alex un abrazo eterno y espero que bueno que los grandes propósitos que hay en el corazón y los grandes desafíos que tiene la Iglesia eh, y, y la misión puedan ser siempre cristalizados y confirmados por el Señor así que un abrazo para usted y me alegro que esté con nosotros en esta mañana en sintonía Levanta tus manos, levanta tu voz Dale gracias, Señor, porque su si diestra siempre nos va a sostener Bien, para aprovechar bien el tiempo, eh, vamos a los titulares que hoy tenemos en el diario de la Tercera. Y la verdad que tenemos que ir, aunque no está en el titular, eh, pero sí eh, analizar lo que ha sido el desalojo en el barrio Medio, que fue muy tenso eh, la noche del día miércoles. Eh, la verdad que 50 locatarios que están allí sin patente... Fueron desalojados, habían niños, fueron pues, sacadas a través de la Comunidad Segura, Caballeros, L.I., eh, ¿cierto? Y ellos, eh, la verdad que, eh, que en algún momento estaban tensos en ambiente, pero pues entendió que ese lugar de los caminos, es un paseo en medio de otra manera eh, ha traído otras consecuencias, que no sea un momento de comentar, pero yo creo que la mejor solución para que nadie se haya perjudicado es, es buscar un lugar cercano ahí, que es que no lleguen a otro lugar, que de la pedirían o cautivar por los años que llevan ahí, eh, un lugar que ellos pueden tener mayor seguridad, pagarse patentes y que pueden estar este, agresivos, porque de esa manera hay mejor orden esto se había desplazado, se había ido por otro lado y la verdad que ya hay muchas cosas que, que, no que, no que solo este momento que, en el último eh, la verdad que inventa de las calles a camino por tanto por todas las personas que se han hecho en el centro no con no el negocio eh, la verdad que eh, hayan personas que este, no se y vendí o arrondados, no habían dicho espacios públicos, que son espacios públicos todos, y espacios peatonales. Entonces, la verdad que fue muy tenso, pero después pudieron llegar a, no sé, un acuerdo, una conversación, y eso duró casi toda la, no la madrugada, toda la noche, llegó la madrugada, y estaban con ese gran conflicto allí, en el barrio May. fue pues una de las cosas que marcó, diríamos, la semana, como también marcó la macrozona sur, ¿Cierto? Lo acontecido allí que siguen habiendo hechos de violencia, siguen habiendo hechos de quemar, de destruir camiones y muchas otras cosas. Yo creo que eso tiene que tener en algún momento terminado un fin. El, es, es difícil, muy difícil, por lo tanto, que llevan ellos, se fijan echando por Pero está el ánimo del gobierno también, hay es que reconocerlo de poderes, cierto, eh, a ellos el darles lo que ellos solicitan. Pero yo tengo una duda con respecto a lo que el gobierno usted, de la ¿eh? Universidad a través de una lugar, de, de millones que destinó para, para la reconstrucción de tierras. Pero también puede decir, o mejor, mejor tenemos que Entonces, pues, una hectárea, teníamos cinco, teníamos diez recuerden que estamos hablando con los hijos de, de, de, de los que fueron los tíos reyes ¿no? los tíos reyes partido muchos tíos se tuvieron en la colonia entonces, pero lo importante es buscar una zona libre que circule libremente en la población colectiva que no haya violencia del extremo de la cantidad que ha acontecido en aquel lugar le pongo como antecedente miren lo que dice la tercera en el día de hoy de los 245 eventos de violencia rural en la macrozona sur, que accionaron el estado de excepción, aquí viene toda una historia. El, el gobierno del de presidente Gabriel Boric dijo que el, el, el estado de excepción cierta eh, cumplirá su, su meta, Eh, en, en su momento, cuando yo ya sea presidente, eh, allí eh, ya se acabará de esta excepción. Siguió la misma violencia. Sigieron los mismos acontecimientos. Ustedes se acuerdan, que fue la ministra del Interior. que y, y la verdad que fue abordada. Fue eh, muy tensa la violencia. Posteriormente eh, fue Monsalves, el, ministro, el subsecretario del Interior, y tampoco se ha logrado un análisis significativo en cuanto De tal manera que el Estado propuso eh, hacer un, eh, diríamos, eh, nexo intermedio y no se el Estado de excepción propiamente tal por el tema de la fuerza Armadas que ellos cumplen una misión limítrofe ¿sí? más que una misión de orden y seguridad. Al final no tuvo apoyo, cierto, el Ejecutivo, aún de sus propios partidos oficialistas y también algunos eh, gestores, la gestión de hoy, que es la izquierda de Nacional, que es la UDI, y al final, eh, al no del apoyo, se llevó al estado de excepción. o sea después de haberlo sacado, después de haber tenido algunos argumentos, después de buscar el diálogo, se volvió a tener un estado de excepción con la eh, delegada presidencial, con gobernadores, conversaciones, pero el tema es bastante, bastante difícil. Allí se ha desplazado la, la marina, se ha desplazado el ejército, el, el jefe de las fuerzas eh, se le pidió la renuncia por hecho que eh, de mucha manera, de cierto, él eh, eh, acalló o, o, o silenció eh, de la muerte de una persona, Eh, por parte de otras personas, todo esto un conflicto y el presidente le pidió a la Rusia, esto acaso tardó como jefe de Fuerzas Armadas en la zona macro sur, en Arauco y en la región de la República. ¿Pero qué nos dice? los En el, en el Nacional, página 20-29, los 245 eventos de violencia rural en la macrozona sur que accionaron en estado de excepción según cifras de carabineros denote esto según cifras de carabineros entre el 11 de marzo y el 6 de abril tuvieron lugares 83 ilícitos mientras que entre el 7 de abril día siguiente y el 16 de mayo se registraron 162 delitos contra la propiedad y concentran el 69% de los casos pues ya estamos hablando ¿eh? 83 a 162 bastante tenemos 83 93 103 113 123 133, 43, 53, 63, estamos hablando de 80, casi 80, casi 80 ¿cierto? casos ilícitos ocurridos y que esto eh, refleja un 69% de delitos contra la propiedad eh, ocurridos en la macrozona sur. Un tema que muy delicado tremendamente delicado. La Convención Constitucional, cierto que entregó el borrador y que algunas comisiones que todavía trabajan en lo que es algunos temas culturales, eh, de al norte. Estuvo allí en el norte eh, y la verdad es que ellos eh, hicieron posteriormente una declaración en donde Elisa, Elisa Loncón, que fue eh, la primera presidenta que tuvo la convención constitucional acá en el congreso nacional en Santiago de Chile y ella dice, comilla lo de Rojas Bade afectó profundamente la confianza de la convención Sí, yo creo que en alguna medida sí, pero no ha trascendental No, yo creo que aquí la convención tiene que ser eh, una convención pluralista, una convención interpretativa para Porque todos los sectores de la, de la población. Y ese es el gran tema que hoy a lo mejor corre eh, peligro. Ojalá pueda salir aprobada, pero también es muy probable que salga rechazada. Después tenemos eh, cierto fiscal eh, Lorena Parra, que tiene que ver con el caso de Nicolás López, manifestaba un profundo desprecio Nicolás López hacia qué? Hacia la mujer. Este es un caso, entró él allí a Santiago I a cumplir la condena de cinco años <coughs> y un día eh, por un hecho, diríamos, bastante delicado y bueno, la verdad es que esperamos que que sea eh, para él, porque nadie no está en margen de la ley sea una, diríamos, actitud de, de reconocer que se equivocó, que cometió un hecho que es delicado está en de los abogados se va a pedir cierto que quede sin efecto esa sentencia a través del abogado defensor de Nicolás, cierto, Nicolás López pero es de un hecho delicado y la verdad es que esto siempre trae, trae muchas aristas y trae muchas apreciaciones Después tenemos, en dice eh, Brunner, con la nueva constitución, esto lo dice en, en el área de la política, en, el, en la página 34-35, de entierro a la tercera del día sábado 21 de mayo, Brunner, comilla, con la nueva constitución vamos a crear una carta jurídicamente pobrecida en educación. Y no me queda duda, algunas cosas se van a pobrecer, pero otras tal vez no queden claras y otras no deja mucho que desear pero aquí nadie puede imprimir a nadie ni puede hacer intervención ni el ejecutivo no, aquí hay que votar hay que leer primero Uno, leer la política el borrador darse el tiempo el largo hace ¿eh? 499 artículos y después que usted lo imprime son eh, allí eh, bastantes páginas que salen, en promedio o menos de unos 300, 400 pesos. Invita con excelente y a lo mejor tiene muchas cosas que no Y tenemos también chilenos se resignan ante la crisis hídrica mire qué importante este tema ¿eh? chilenos se resignan ante la crisis hídrica y mire el porcentaje, el 67% cree que habrá cortes de agua, estamos hablando más de la mitad, cierto de los encuestados que dice que el 67% específicamente cree que habrá cortes de agua la que la sequía lo ha invadido mucho tiempo, muchos años en nuestro país y queremos que, bueno haya lluvia, ojalá que el invierno te dé un poco más lluvia en la turismo en otoño, el caer de las flores, este otoño es tan nostálgico, pero por, su, por, por supuesto que creemos de que el invierno debe un poco de lluvia para conservar el déficit y podamos eh, salir adelante con todo lo que es los regadivos, lo que es la sordaliza, lo que es la fruta, y lo que es todo lo que conlleva la crisis se fija hídrica que afecta a nuestro territorio nacional escuchamos el tema musical cuando son 10 minutos para las 11 de la mañana no pasa el tiempo, con una temperatura baja miren yo veo aquí la temperatura de este minuto ha ido subiendo, ha ido subiendo, estamos bien cayó subiendo actualizada a las 10.50 con 11 grados celsius partimos con 4 eh, en la madrugada ahora vamos en 11 y eh, según eh, la opción meteorológica anuncia un máximo de 19 a 20 grados en nuestra región metropolitana escuchamos un tema musical de fondo Y ya lo vamos a entrar al tema que tenemos para este día, que tiene que ver, cierto, con algo muy importante. Algo muy necesario que usted debe analizar cerrando ciclos. Que no es fácil, pero hay que cerrarlo para ser feliz y para inventar y para partir de cero. Pero Dios los ayude. No me quiero conformar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano està aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar y No me quiero conformar He probado Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como perfume a tus pies cuando pienso Sangre por mí tema musical en su composición acá hay mucha inspiración en cada uno de estos temas en su letra y la verdad que hemos querido preparar un, un temas diferentes con mucho contenido a través de nuestro editor que siempre nos está apoyando jc paredes de radio puente alto y la verdad que quiero terminar cuando quedan algunos minutitos en esta primera parte con lo que dice eh, destaca eh, el BC destaca solidez de la banca y reitera necesidad de solucionar el problema inflacionario eh, la presidenta del banco central que es el BC Rosana Costa presentó el informe de estabilidad financiera ante la asociación de bancos e insistió en llamado a fortalecer el mercado de capitales y después por otro lado tenemos también en la página 10 de del día en la tercera que dice bancos y nueva constitución comillas hay normas que van en sentido contrario de garantizar un mejor país gremio también pidió que los próximos en las próximas discusiones se retome el interés por analizar la evidencia empírica y los argumentos técnicos que importante ¿eh? bueno ese eh, a grandes rago eh, cómo se está dando la tendencia en Chile este es un año un año especial tenemos las elecciones de de lo que es la aprobación de la carta magna el borrador para que siga otro proceso ya una vez aprobada o rechazada y la verdad es que deseamos lo mejor siempre queremos lo mejor para Chile esto no es partidismo queremos lo mejor para Chile y que Chile sea un país que siempre eh, sea representado por sus leyes, sus legisladores, cierto en el bien común y para todos. Ahora, sin lugar a duda que hay algunas cosas que hay que superar. Por ejemplo, el impuesto a los más ricos me parece muy lógico, muy guardado, que aún así no va a alcanzar a cubrir, cierto según los economistas y técnicos, los técnicos, los reportes, los beneficios que significa para el Estado. Pero ellos tienen que pagar, diríamos, un mayor recurso en cuanto a lo que es impuesto. Eh, yo creo que sería bueno que el impuesto de, de, de los ricos, sin ser exagerado, debiera estar el 22%. Si fíjate, nosotros pagamos, por ejemplo, IVA de 19 y ellos el 22 de IVA, como también los extranjeros, yo creo que quien que viene a trabajar en Chile en busca de mejores vías, legítimos, pero también tiene que tener claro que se, que ser ordenados, estabilizados, ellos no pueden abarcar la calle porque rompen el esquema de los espacios libres donde todo transeúnte, todo chileno con libertad debe caminar y ahí se llaman los conflictos, ellos tienen que tener un lugar que, que, que los municipios eh, donde están estas complicaciones puedan estar eh, la oportunidad de un riendo de un hogar que construya lo que tengan y que ellos pueden vender sus artículos pagando el permiso municipal y con eso van a poder avanzar y solucionar los problemas porque en la unalectividad el, el hecho de vender sin boletas sin ningún tipo de cosas que sean eh, estrictamente tributaria trae un retroceso y trae muchos problemas, eso es lo que estamos viendo con respecto y ya son un minuto para las eh, 11 de la mañana, escuchamos una cortina musical y vamos a entrar de lleno al tema de hoy y que me gustaría que se incorporara, que se incorporara a la conversación, me escribiera, me preguntara, me hiciera, eh, diría o manifestara su opinión, visera sentir su, su, su sentimiento cómo ve usted las grandes dificultades que enfrenta el ser humano y fundamentalmente fundamentalmente cuando hablamos de cerrar ciclos ¿cómo cerramos los ciclos? ¿cuántas cosas han sucedido? ¿cuántas decepciones? ¿cuántas tristezas? ¿cuántas amarguras? ¿cuántos momentos difíciles? ¿cuántos momentos de insomnio? ¿cuántos momentos que, que, que se pierde eh, que estamos agitados, que se vive la paz cuantas cosas que no logra la gente resignarse pero llega un momento que hay que cerrar los ciclos después de haber conversado analizado, debatido es cierto, después de haber buscado el bien común, el diálogo para salud del alma del espíritu, del cuerpo y de un caminar en paz deben cerrarse ciclos que causan heridas pero siempre que un espíritu de entender que cada uno merece lo mejor y el rumbo que tome siempre lo lleve a ser feliz todos necesitan ser felices escuchamos la cuestión musical y entramos a este tema gracias es perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tu Trust in me. hermoso tema te, eh, estamos escuchando de fondo eh, y la verdad que con una letra muy profunda muy realista eh, y tremendamente eh, que nos eh, representa que nos infunde paz, confianza, esperanza en un presente y un mañana mejor vamos a ir a buscar como como versículo o como referencia bíblica en la Sagrada Escritura en el capítulo 13, versículo 12 nos dice la esperanza que se demora es tormento del corazón pero árbol de vida es el deseo cumplido yo sé que cada uno de ustedes no está ajeno haber vivido momentos difíciles ...o está viviendo momentos difíciles... ...o está en un conflicto que no tiene clara el panorama, diríamos claro, el horizonte... ...y eso atormenta, preocupa y no se puede sutraer Hay promesas, hay gestos que se dijeron en su mejor momento... ...y que pronto se derrumba algo que se empieza a construir para continuar de cero pero continuar de cero no es una tarea fácil continuar de cero significa el tener la fortaleza de asumir de que en los grandes conflictos que tienen los seres humanos que tienen las parejas que tienen los pololos, las parejas, los matrimonios, la familia no es fácil dar vuelta a la página y decir esto está superado Hay que darse un tiempo, hay que analizar por qué hay que buscar diálogo, hay que buscar un cierto punto de encuentro, hay que buscar eh, cómo se salva esta situación. Uno siempre tiene que primero procurar salvar situaciones. Cuando las situaciones no se pueden salvar, hay que tomar un plan B. Y en el plan B hay que tomar decisiones que a veces son duras. Amargas, difíciles, tristes, muy muy adversas, pero por el bien de la salud mental, física, emocional, hay que tomarla. De lo contrario, no puede estar martirizándose una persona, sufriendo una persona por algo que fue hermoso, algo que fue maravilloso, algo que se construyó entre dos personas, que se hicieron planes, sueños, significaron muchas cosas pero en el fondo algo gatillo, algo pasó algún malentendido ciertas razones pueden haber muchas lo importante ambas personas sufren y al sufrir no encuentran una explicación, cae una desorientación trae un, un espíritu de, del porqué cuestionamientos ¿por qué me ocurrió esto? no era mi propósito ni herir ni provocar un alejamiento o un rompimiento sino que era mi humilde opinión pero sin embargo se te cruzó, tal vez, no se interpretó tal vez por la otra parte y cayeron en una crisis que a veces se torna grado insegurable que no tiene solución cuando nosotros vemos esta palabra la esperanza que se demora es tormento del corazón miren, la esperanza que se demora es tormenta del corazón, aflige el corazón es esperanza que esta viva porque hay algo que yo tengo porque he construido junto con mi paz y no quiero que se pierda ¿No es y eso trae como consecuencia que depositamos nuestra confianza, agotamos nuestros medios que tenemos que hacerlo nosotros como cristianos debemos allí siempre buscar las vías de solución con altura de mira, con criterio, ¿cierto? y esa esperanza que se demora porque provoca esperanza, es tormento del corazón, el corazón el corazón se aflige Pero como árbol de vida Es el deseo cumplido Cualquiera que sea. Se arregló la situación Fantástico Pero también no podemos descartar Que como árbol de vida prontoso, cierto Allí nos dice esta misma palabra Es el deseo cumplido Uno tiene que siempre pedir A Dios Dice que te lo ha hecho una palabra y un consuelo y una esperanza fortalecer la fe primero de que todo se arregle en la medida que ambos tengan disposición en el caso de la pareja y segundo cuando las alternativas están agotadas y no hay reencuentro se debe poner punto final que es lo más difícil porque esto esto significa un periodo de tiempo en donde hay que llevar, resumir, masticar el dolor, la tristeza y la verdad que cuando llegamos al momento de poder emprender eh, una nueva etapa de vida, nadie la quiere, pero también si no es capaz de estar sola o solo una persona después de un rompimiento, tiene que estar allí viviendo bajo la compañía sobre todo cuando pasan los años de alguien que sea una buena influencia que sea, compañía, que sea allí dos personas que se encuentren que realmente con, con humildad, se aprecian, se quedan y lo que de cerrar ciclos a veces hay otros elementos cuando hay que cerrar el ciclo está el elemento de los hijos cuando ya estaba entrando el en terreno no de dos personas sino que la pareja que tiene hijos por ambos lados porque es abrazado, porque ha fallecido la esposa, la esposa, el fin Entonces, ellos tienen que buscar una vía de que su relación según el otro sea saludable y la verdad es que hoy hoy de acuerdo a estadísticas vemos personas que no tienen por la cabeza, tienen, eh, mental, y caen en algo que muy muy lamentable no y la verdad es que ante eso hay que abodeando hay que agotar la instancia hay que estar siempre entregando una palabra de apoyo, una palabra quienes somos cercanos a esas familias o a esa persona o a esa pareja que no se han abierto o sea, y ante eso es dar aliento, esperanza que la fe se fortalezca pero que también podamos pensar que con la vida imposible y cuando no vemos una solución clara tenemos que empezar a pensar de que los ciclos ese ciclo que duró un tiempo indeterminado meses, años Pero ya no, ya no todo es igual, ya no todo tiene la misma característica. Y ante una situación que es tremendamente compleja y difícil, hay que cerrar, hay que, hay que dar vuelta a la página, hay que volver a cero. Pero hay que entender que en el fondo todos necesitan tener paz, tener tranquilidad y vivir felices cuando se cierran los ciclos después de haber agotado No por eso se van a dar ser se amigos, pueden comunicarse con teléfonos, pero ya una relación más personal, más íntima, con el amigo. Cuando se causan heridas, cuesta mucho ser Cuando se producen heridas, cuesta mucho sanarlas, y ante eso siempre el común denominador, el centro de nuestra esperanza, de nuestra Gracias, fe, Jesús, nos de Dios. En nuestro amparo, en nuestra munición. fortaleza, en nuestro pronto auxilio, en nuestro refugio, en nuestro amigo en el camino, en nuestro apoyo en el camino. Yo sé que muchos que me están escuchando, muchos que me están viendo, que me verán después de la grabación del programa, muchos podrán decir yo, he pasado por momento difícil me costó muchísimo superarlo me sentí sola o solo mis hijos vivieron su vida y la verdad que enferme y la verdad que necesitaba alguien a mi lado que me acompañara, que saliéramos diéramos que me hiciera cosas lindas, que me motivara pero sin embargo, allí cuando me encontré no fue una persona que volviera los requisitos y la verdad es que se terminó posteriormente el pastor se encontró con otra persona sea hombre, sea mujer que trató de estar más cercano lo que buscaba ella o él pero a veces trae excepciones también a veces nunca sabemos hasta qué punto las palabra puedan cumplirse en sinceridad y no sean tan solo de labios sino que sean del corazón para que puedan emprender una senda nueva después de los fracasos que se hayan tenido de, de las desilusiones que se hayan tenido y la verdad que eh, en, en lo que requiere todo ser humano el ser humano se acostumbra y es necesario que allí esté con su pareja para poder juntos soñar en el tiempo algo que sea construir lazos Conquista y que avance Pero para eso hay que conocerlo Para eso no tenemos que ser apresurados Para eso tenemos que primero votar la primera instancia Diálogo, diálogo y diálogo Poder conversar con nuestra pareja Poder conversar con nuestra esposa Poder conversar con nuestro esposo Poder pedir, pedir la anuencia a los hijos, que los hijos a no se quieren meter en el tema, por decirlo así. Pero lo más importante es que en una relación de una persona con su pareja, la verdad que hay que analizar muchas cosas previas. Y analizar cosas previas significa que, que los cambios tienen que producirse radicalmente en el sentido de que sean, y lo reitero y sean en este tema sean felices y compartan gratos momentos que le permitan a ambos avanzar, sonreír sonreírle la vida y no vivir una vida muchas veces produce una decepción un dolor y es complejo es muy complejo yo lo entiendo porque muchas personas han este proceso y al pasar este proceso ¿cierto? se encuentran de que a veces se desorientan se enferman y caen en una profunda depresión que es un elemento que se agrega cierto al desarrollo diario de la persona y que cuesta mucho más salir adelante y mirar un futuro mucho más claro cuando se agrega otro levante, cuando es una enfermedad se una depresión que cuesta se agrega. Hay un tema que lo vamos a escuchar y vamos a continuar con este tema importante en esta mañana, cerrando un ciclo. ¿Cómo lo ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo opinar a través de lo que estamos viendo a través de la plataforma de Facebook Live? ¿Cómo se agrega los tiene su opinión, tal vez no me escucha bien o tal vez no me escucha bien yo quisiera decirle que es necesario su opinión valiosa, tremendamente valiosa, que lo que se obra es que los vínculos en general en nuestro día de hoy, en el que nos tiene los vínculos de dos personas, cierto de que deben ser mejores el aprecio en el apoyo de llegar a los momentos difíciles Escuchamos este tema musical en mi paréntesis cuando yo soy la. Sonó para 20 minutos y continuamos con este tema eh, que estamos empezando cerrando ciclos. Levantados sanos. Todo esto es solo Disfruta la presencia del Señor. Aquí sí, vemos tu mover en esta mañana eh, el Señor está con nosotros Y la verdad es que estamos eh, llevando la edición de nuestro programa hasta su hogar, hasta sus corazones. Saludamos a nuestra hermana Rosa Sibacache un punto en la obra del señor y la verdad es que yo me regocijo en saber que ella siempre bien está viendo mis publicaciones cuando nosotros vemos eh, allí como referencia cierto eh, la sagrada escritura fíjense que eh, la semana pasada teníamos el eh, eh, una reflexión bíblica que nos decía Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Debemos confiar en Él Esperar en Él Y Él conoce más que nadie nuestro caminar Después tenemos Él cuenta el número de las estrellas Y a todas ellas llama por su nombre Y fíjese cuando nosotros vemos que Dios tiene el dominio de todas las cosas, también tiene dominio de nosotros. Gracias, un saludo a Curicó, a, don, a, a mi buen hermano y amigo, Robinson Sangüesa, a su familia, que está viendo también nuestro programa. Y la verdad que estamos analizando lo que son cerrar ciclos después de haber tenido una unión, una relación donde nacieron hijos, donde todo era muy hermoso. Y en algún momento todo terminó abruptamente y la verdad que trajo dolor, trajo un de sensaciones, pero lo más importante, como decíamos en el mensaje de la semana pasada, el sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, si el cuenta el número de las estrellas, a todos ella llama por su nombre, Cuanto más nosotros Podemos decir, grande es el Señor nuestro Y de mucho poder Y su entendimiento es infinito También tenemos, cierto, otra referencia Allí en el Salmo 4 Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí y oye mi oración, clamor, ruego, petición importante. Cuando le pedimos a Dios, Él siempre nos habrá de responder. Quizás una de las, de las tareas o una de las situaciones más complejas de nuestra sociedad de ayer, de hoy y de siempre... Es como mantener fluida una relación en el tiempo Y la verdad que esto es invariable es, es variable porque hoy encontramos De que hay matrimonios que llevan 30, 35, 40 años Y ya no sienten nada el uno por el otro Y llegan al extremo de separarse y abrirse se rompe la relación cuanto más quiere que les está comenzando? que mejor no al año, al dos años, al tres años ya no tienen interés el uno va con el otro pero debemos aferrarnos a que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y en la medida que confiamos y esperamos en Él vamos a tener una justa recompensa todos aquellos que amamos a Dios y su gran amor que ha tenido para con nosotros cerrar poner punto final concluir una etapa maravillosa que se vivió en muchos momentos de la vida es difícil sin lugar vida lleva a meditar lleva a sacar conclusiones lleva a poder Buscar razones Lleva a poder Encontrar el porqué Sucedió Y muchas Y muchas Razones y argumentos Para llegar a un punto En donde la verdad Que no sabemos porqué Acortó Pero sin embargo O sea, podemos saber a lo mejor Que había cosas externas Que influyeron en matrimonio hubieron personas que influyeron en la destrucción del matrimonio o de la familia pero y aunque es doloroso y aunque para la mujer y para el hombre es difícil vivir solo porque necesita conversar, compartir necesita también plantearle sus deseos, sus anhelos, lo que desea salir, disfrutar del aire tomar otro ambiente todo eso a veces se derrumba se dice que se construye literalmente Para llegar a una instancia en donde ya no todo es igual Ya todo quedaba en el pasado Por eso es que cerrar ciclos, cerrar, culminar ah, una etapa En donde que en un periodo todo era muy hermoso y todo muy bonito, de mucho amor de mucho afecto, de mucho cariño de mucho respeto de muchas características propias y positivas que hacían feliz la vida de dos personas y de una familia pronto aquello se devaneció creo que en esta mañana en este tema que hemos tenido cerrando ciclos debemos tomar a veces decisiones que son a lo mejor dura pero después que se ha pensado y se, pensaba, y se el primer paso de salvarse los hijos de salvar la relación de salvar el matrimonio, de salvar la familia y sin embargo no fue necesario aquello sino que no hubo imposición tal vez. no hubo la verdad el, el, el mejor espíritu de diálogo para solucionarlo yo creo que al final no hay nada más que hacer que cerrar los círculos que nos apartan que nos uh, entristecen y que nos permiten ser penas Fíjese usted que cuando ya han transcurrido los minutos y ha pasado el tiempo en esta mañana vemos muchos casos que ocurren nuevamente y yo quiero que usted pueda pensar que Dios está tan bueno, tan bien de amor y misericordia Que Él siempre nos preparaba ayudar Aún en los momentos más complejos Pero tenemos que dejar que nos ayude ¿Por qué? Porque Él es poder la verdad que cuando Él nos deja, Él odia De tal manera que este versículo que hemos tenido en esta oración Y que tiene que ver con cerrar ciclos ¿cierto? Fíjese que tenemos también que tener como referencia como referencia en todo tiempo vamos amigo, el amigo verdadero siempre estar ahí, el amigo para apoyarnos en los momentos humanos en los momentos tristes en los momentos en donde allí hay poco ánimo levantarse en todo tiempo vamos el amigo, dice la palabra Y la verdad que en Proverbios 17, 17, y es como un hermano en tiempo de angustia. Todo tiempo amigo, amigo, el bien, el doctor, la buena y la y un hermano en tiempos de angustia. costumbre de la referencia. Pero el tema de, de cerrar los ciclos, como decía anteriormente, a veces por bien de salud mental. Y, y salud para cada uno de, de, de vosotros, es que se que deseo que usted pueda meditar sobre esto, sobre lo que vemos que las 11 de la mañana y que si necesita algún consejo, alguna apreciación, pueda formularla a través de Facebook Live esta mañana o a través de la página web, hay un link de documento de Y hay un teléfono que puede manejar el teléfono que salga en la página web www.centredal.cl la paz que podemos necesitar. Vamos a escuchar eh, los temas musicales que eh, de mucho contenido y vamos a continuar con temas de Ahí estábamos escuchando de fondo otro tema importante que en su contenido, en su letra, siempre es motivo de bendición, porque nos refrigera el espíritu y porque trae renovada fe a cada uno de nosotros. Cuando estamos analizando este tema de cerrar ciclos, eh, la verdad que hay mucha inseguridad a veces hay y eh, esperar el, el protagonismo de, de la otra parte de, de, de la unión de la pareja y, y la verdad eh, por sobre todo estas cosas son muy razonables no estas cosas son muy comprensibles lo importante es que uno cuando va a cerrar ciclos primeramente tiene que conversar dialogar con ese plazo con ese fecha cierto ver Cuando las cosas no son fáciles de poder cerrar ciclo, cuando las cosas se ven complejas, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, tenemos que asumir que en la vida cierto a veces hacemos compromisos y que lo mejor no son para toda la vida. Pensamos que son para toda la vida, pero no son para toda la vida. Cuesta ser feliz, pero en esa condición de, de, de que nos cueste ser feliz, debemos procurar ser felices. Así que yo le hinto que usted medite en este día, en esta palabra. Yo le hinto que en este día usted pueda reflexionar en esta palabra, porque hay muchos casos, muchísimos casos, de personas que conozco, que he estado con ellos, y que no han pasado mal, lo han pasado muy difícil, pero se han podido ser fuertes apoyándose en, en la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y logran salir adelante son felices de encontrar la razón ideal se casaron, o se unieron y hoy ellos están construyendo juntos un mundo interior que la verdad que les satisface y que les yo quisiera de esta mañana invitarles a que usted pueda cierto meditar profundamente en esta palabra y quisiera decirle que el Señor derrame bendición sobre su vida que el Señor le ayude que el Señor le coloque paz y tranquilidad a su mente para que usted pueda analizar todos los pros y los contras para que puedan buscar la vía de diálogo para que puedan buscar la, la vía de entendimiento de cariño de amor y que eso los lleve a reencontrarse que es el el mejor propósito y la mejor alegría o sencillamente cuando cuando las cosas que, que nos rodean son superiores no se puede hacer nada más que cerrar el ciclo con dolor con mucho dolor pero se debe continuar para poder ser feliz quisiera en esta hora decirle a usted que ahí en el capítulo 6 del libro de números capítulo 24 que nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, porque usted, yo y todo lo necesitamos. Y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá y pondré, pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y os bendeciré. Esta es una bendición a la pero que en esta hora es muy útil que usted la tenga presente. Cuando sobre todo nos dice, ¿cierto? Que tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre cada uno de vosotros y ponga en vosotros paz. Ya estamos eh, a minutos de terminar nuestro programa. Estamos a 20 minutos. Y fíjese que mire quiero compartirles que cómo nos ha cambiado la temperatura actualizada en este minuto a la 11.43 y estamos con 14 grados y se pronostica para hoy día 19 grados. Bueno, es un día que, que está saliendo solcito Acá en la región chubuitana Está temperando un poco la ciudad y, y invita a salir Yo tengo que dormir Vengo saliendo de turno, no trabajo esta noche Pero bueno eh, Dios permite que usted que tiene la oportunidad Salga, disfrute, comparta Lo pase muy bien Y pueda usted pensar Que Dios siempre Quiere lo mejor para su vida No quiere que suja no quiere que se lamente, no quiere que llore Sino que lo que pasó, lo que vivió Guárdalo como un grato recuerdo Así que no fructifica la, la conversación y avance Pero de lo contrario Allí Usted debe siempre pensar Que el Señor le ama Y que Señor siempre tendrá medios Y siempre tendrá una alternativa Para que usted pueda Allí Confiar Y depositar la fe y la esperanza en aquel que todos puedan. Vamos a ir con otro tema musical que tenemos de fondo. Y ya vamos a empezar a, a despedirnos del programa de hoy. Y vamos a, a orar por los enfermos con necesidades una vez más. Y que eh, el Señor pueda bendecir y liberar a todos aquellos que necesitan de una palabra. Renuevas mis fuerzas Tu guías mis pasos oh, Tu amor Bien, vamos a tener un momento de oración, vamos a orar por cada uno de aquellos que están necesitados, que están afligidos, en esta hora aquellos que se sienten en soledad, aquellos que se sienten que no han tenido respuesta en sus peticiones, aquellos que están viviendo un momento adverso. Padre bueno y Dios de misericordia, en esta mañana te agradecemos. ...por haber estado a través de Radio Puente Alto... ...107.5 la cima del Dial... ...y desde los estudios... ...de esta radio emisora, esta casa radial... ...acá en la comuna de Puente Alto... ...una de las 52 comunas de nuestro gran Santiago... ...región metropolitana... ...para llevar un programa de esperanza... ...de fe, de reflexión, de información... ...y que a cada uno pueda servirle... ...como cada miembro de cada familia pueda encontrar también la respuesta en aquello que andan buscando. Padre, obra en aquellos casos complejos y difíciles que usted pueda colocar una buena comunicación, relación, que los ciclos en lo posible no se cierren, pero cuando se agotan las instancias y no hay solución, hay que cerrarlos porque todos necesitan ser felices. Padre, te pide una bendición para aquellos que son solas, para aquellos que son solos, aquellos que están en el norte, en el sur, para aquellos que están enfermos, aquellos que están en un grado de depresión, para aquellos que están pasando un momento muy complejo, económico, social, cualquiera sea la índole, yo te pido una bendición en esta hora e invoco tu nombre y agradezco por tu gran misericordia. Vamos a orar por cada uno de ellos, siempre sabiendo de que en el fondo Tú eres el único que nos puede ayudar en los momentos difíciles. Reciba, Padre, bendiciones. Reciba, Padre, gratitud. Reciba, Padre, agradecimiento. Y bendiga a cada uno de aquellos que sea un bonito día, un hermoso fin de semana, que disfruten con su familia, quienes las tienen, y que puedan ser muy regaloneados. Y regaloneadas sabiendo que el ser humano la esencia humana en la unidad, el amor, el afecto y construir juntos un mundo mejor bendiciones para cada uno y bendiciones para cada uno aquellos que necesitan consolación de corazón, de espíritu ante la pérdida de un ser querido y también para aquellos que están pasando un momento de enfermedad o que están recluidos que su paz y su bendición alcanza cada uno de sus corazones les espero próximo sábado 10 de la mañana De 10 a 12 del día Con otro gran interesante tema Análisis de la semana Y interesante tema en la mañana de Sancribal Para que nos vea Y para que nos comparta Allí ciertas sus inquietudes Ese espero Su servidor Mario Ibáñez Cerega, les deja cariñosamente invitado Y publicaremos En el Facebook Live El programa de hoy Que está siendo grabado Para que usted pueda verlo mente allí donde quiera que se encuentre bendiciones para usted que la paz de dios sea en cada corazón y que el señor les bendiga en gran manera en este día en esta mañana en este mediodía y en esta tarde y el fin de semana chao chao, que la bendición sea en cada uno de vuestros corazones Compartido con ustedes gratísimas doctoras de gran conversación, mensajes cristianos, conversación espiritual de la contingencia, de con lo social, de lo que ocurre en Chile y el mundo. De una mirada inspiradora y creativa, todos pueden participar de tu programa Sentribal.